Nos vamos a corriente. ¿Ya nos vamos a corriente? Nos vamos a corriente, sí. Nos vamos a corriente, corriente. ¿Quién tenemos ahí? ¿Quién está? Sebastián González. ¿Cómo te va? Seba, va? buen día, ¿Qué decís? Hola, ¿Cómo están? Buenos días, bien, bien, acá estamos. Bueno, hoy libre a la mañana, ¿No? Después de la victoria de anoche, libre. Sí, hoy a la mañana libre, la tarde ya estamos porque, bueno, una seguida, jugamos cada cada tres días antes de viajar, ahora cada dos, eran cinco partidos medio juntos, así que tenemos todos los días un ratito Por ahí no entrenando mucho, pero sí conversando, viendo videos, hablando con, con los jugadores un poco de lo que pasó y de lo que viene. Sí, reafirmando un poco de ideas, este, repasando algunos sistemas, recuperando eh, algunos lesionados, este, otros elongando, porque después el miércoles ya se viene se viene boca y, y, y la verdad que es un rival duro como todos. Pero, ¿qué, qué sensaciones te, te dejó el partido de anoche? esta muy buena victoria 88-69 frente a horas sanitarias que venía muy bien y que venía en la carretera de ganarle a Formosa 89-82 no me dejó bien bien contento sobre todo me parece que bueno ya van dos partidos los dos partidos locales que lo que propusimos es eh, bajar el valor de los rivales veníamos de 90 puntos en Comodoro de 114 San Lorenzo y bueno, 62 el otro día 69 hoy, me parece un punto interesante y que me parece que la característica del equipo de los jugadores individuales y del equipo en lo que intentamos hacer eh, perfila un poquito más a, a que no superen casi nunca los 80 entonces ese me parece un punto positivo que bueno, son dos partidos nomás, dijimos de tener los 5 hay cosa de, de llegar a la a la Liga de las Américas con eso sólido, que no sean partidos aislados, sino que sea nuestra identidad, que los equipos nos hagan poco punto y poder sostenerlo en ese en ese torneo. Entonces, ya hacerlo dos veces, por lo menos marca una tendencia. Ojalá que sigamos y que, que empezamos a plantear los partidos a partir partido de ahí, lo que te da seguridad es que si algún día no estás tan fino en ataque o no encontrás el tiro de tres puntos como nos viene pasando, también puedas competir y quedarte con los juegos, ¿no? Claro, y, y, y en esa puesta a punto, y en esa encontrar la regularidad, y en ese este, tratar de estirar a más de dos partidos, todo lo que tenga que ver con la filosofía de juego y, y, y cómo encarar lo que resta de la temporada, también se va poniendo un poquito cada vez mejor. Jeremía Agu, que para ustedes es un jugador importante, ¿no? Seguro, seguro. Dentro de esto, eso también va, va buscando forma, va dando cosas de los dos lados, como nos tiene acostumbrado y como bueno veíamos que al principio no había llegado las condiciones de poder hacerlo, nunca dudamos de su capacidad de trabajo para hacerlo, pero bueno, en el Super 20, en la primera parte del año, por ahí no es lo que esperábamos. Sabemos que este año llegó en noviembre y no llegó en septiembre como llegaba los otros años y le costó más, pero bueno, ahora estamos, eh, en verdad, teniendo al Jeremy Gould que necesitamos, y más que el año pasado, porque el año pasado compartí de posición con Con Keenan y este año, bueno, está con Milos, un jugador nuevo que es más de rol y, y que, bueno, él tiene que ser preponderante en el, en el poste y bajo, ¿no? Seba, hablabas de la búsqueda de identidad defensiva, ¿no?, que va a ser importante para un San Martín, que sabemos que ofensivamente tiene muchas herramientas. Eh, ¿Qué objetivos buscas con los próximos partidos de Liga Nacional antes de ir a Chile? Primero con Boca, después Olímpico y la Unión de Formosa, teniendo en cuenta que jugás como local, Eh, y quieren volver a ser una fortaleza, ¿no?, de lo que es el Fortín Rojinegro. Sí, me parece que lo que había, todos los equipos quieren ponerse fuerte, más con la paridad que, que bueno, que se está mostrando, me parece que se está separando un poco la tabla, pero, en, bueno, San Lorenzo, después hay 10 equipos o 12 equipos, y después hay unos que están un poquito más abajo, por mal comienzo, pero... Eh, en resultado seguro que ser fuerte local es eh, lo que queremos todo y tenerlo, pero bueno, eso también depende de, de cómo juegan los otros en el rendimiento, lo que hablaba defensivamente eh, con algunas variantes más, ya que eh, vamos trabajando, eh, metiéndolo entre partidos, algunas variantes defensivas que nos permitan manejar los ritmos que nosotros queremos y sacar a los otros equipos cuando están jugando algunas situaciones que nos hacen daño es lo que pretendemos plasmar y tener eh, en estos tres partidos que nos quedan antes de, de viajar a, a Chile a jugar por la Liga de las Américas, ¿no? Sabemos que eso va a ser difícil y que de ese lado, si queremos tener chance con grandes equipos como el local que se ha reforzado, que es el equipo de Chile, Ánimas y después Molly San Lorenzo, si tenés malos días defensivos, ya nos pasó, 114 nos hizo San Lorenzo. Entonces, me parece que hay que llegar eh, firme, convencido y, y practicado la, las cosas que nos hacen bien para poder tenerla ahí, como digo, agregando algunas variantes defensivas que estamos trabajando en estos días y vamos a ir trabajando en estos partidos. Eh, a hablaste nivel Lorenzo, ofensivo, Lorenzo, creo que es... Varente, perdón. No, no, perdón, pensé que ya habías terminado. Hablaste dos veces de San Lorenzo, hablaste de la Liga de las Américas y de los refuerzos de las ánimas. ¿San Martín va a ir con algo nuevo al a viaje a Chile o vas con este equipo? Estamos analizando, hablando, conversando, eh, buscando, volviendo a buscar, estamos en eso. Eh, puede haber alguna posibilidad, pero yo ya me parece que va a ser medio eh, difícil por la situación del club, me parece que ya medio estamos abriendo paso a, a, a los jugadores más jóvenes que tengan más preponderancia porque bueno, eh, En estos partidos eh, vamos a necesitar, en tres partidos seguidos, necesitas de, de Junior Peralta, de Martín Cabrera, de Solana, que están jugando, que son los U23, y, y de Milos eh, Tercovi, que también tienen que dar eh, situaciones eh, para dar descanso y poder hacer el equipo un poquito más largo. Entonces, estamos eh, buscando eso. Hay una posibilidad, no la descarto, pero bueno, ahí estamos eh, viendo si se puede dar o no. Bueno, y con respecto al grupo, qué chance le ves a San Martín en lo que será también muy importante, de lo que se pone en juego, porque es la primera vez en esta liga de las Américas. Sí, sí, en eso seguro que estamos contentos de que por lo que hizo el equipo el año pasado, el gran equipo el año pasado, de, de jugar una final y clasificar este torneo, eh, me parece eh, que bueno es muy importante para el club, entonces queremos ir. Sabemos que va a ser difícil primero jugamos contra el local y es un equipo un partido que no podemos dejar pasar, no podemos tener distracción y tiene que ser un partido que ya ganando el primero por ahí tenés chance hasta el final y es lo, lo primero que vamos eh, a buscar el resultado de ese partido. Y después son dos grandes rivales, eh, sabemos lo que es y sabemos que tenemos que jugar bien, no nos va a alcanzar, tenemos que jugar muy bien, excelente para tratar de ganarle a, a, a cualquiera de de los dos, tanto a San Lorenzo como a Moji, pero bueno, saber que por ahí podemos, eh, después jugamos en San Lorenzo el segundo y podemos definir con alguno de los dos o con Moji eh, una posibilidad de, de estar en, en la otra fase, que bueno, sería el objetivo, vamos a querer pasar. Sabemos que el rendimiento nuestro tiene que ser muy bien ¿eh? y no podemos fallar para poder clasificar Eh, Seba, Seba Sebastián González con quien estamos hablando no recién hablabas con Santi de están buscando eh, todos los equipos buscan eh, tratar de mejorar su su plantel y dentro de cada de las posibilidades económicas de cada uno no eh, a veces puede ser que se consiga un recambio a veces puede ser que se consiga pero que el jugador Eh, bueno, finalmente no no venga por diferentes motivos pero la historia esa de mirar todos los entrenadores, quien más, quien menos están, están tratando de mirar siempre eh, tratando de darle el salto de calidad al equipo, ¿en qué posición estás buscando vos? Eh, ¿Ese jugador en caso de que llegue ese jugador en qué posición te... te mm, bueno beneficiaría, ¿no? Un perimetral pero más tirando a un alero que pueda jugar de dos también esa sería la posición para complementar digamos. ahí tenemos a Michael Hicks de y Solana y a Tommy Sanzotera y después viene atrás Solana, atrás de los dos y por ahí es donde quedamos cortos, hacemos jugar mucho a Luca Fagiano de dos, pero en el tres nos quedamos muy bajo y contra San Lorenzo y contra moji Eh, ese ese puesto me parece que es fundamental para darle descanso a Michael Pix y no perder o no tener que modificar eh, el sistema defensivo por una situación de, de tener un perímetro más corto, no si está haciendo cambios múltiples o alguna cuestión táctica eh, dentro de los partidos. Eso me parece. Eh, lo que estamos buscando, estamos viendo, y estamos viendo de esas características también. Dentro de eso, claro, y... que pueda jugar tanto con Tommy Sanzotera como con Michael Hicks pueda compartir esos minutos, digamos. Claro, y de lo que hay en el mercado, lo que uno puede ver eh, sería un jugador extranjero, porque nacionales no tenés mucho para elegir. Y en ese puesto, no, en un momento, bueno, estaba al principio, habíamos hablado que una posibilidad podía ser... Eh, ...Juan Pablo de que escuchaba antes... Ya, ...la situación de él... ...pero después ya... Eh, ...bueno, se descartó eso... ...y bueno, ya fue Peñarol... ...y nosotros estábamos viendo quién, quién puede ser... ...y sí, la verdad... ...la mayoría o, o todos... los que estamos viendo son extranjeros. Claro, porque estaba... ...también está tratando de recuperarse de una lesión... ...en la espalda Mariano Viró... ...que puede ocupar la posición del 2-3... ...eventualmente... Eh, por ahí no era el jugador que, que, que vos querías o no, pero bueno, también, no, no, está también es, eh, se, se tiene en cuenta pero también es, eh, queremos a alguien que esté jugando, Mariano no juega hace mucho y para entrar en un torneo igual claro, jugar eso. tanto sería, o era traerlo un poquito antes, cosa de tener estos cinco partidos ya para ir a ese torneo, ¿no? Seguro, seguro, seguro Bueno, Seba, nada, gracias por el contacto, eh, felicitaciones por la victoria, por este mini buen presente que están teniendo eh, en, la, en la Liga Nacional, eh, y, y nos, estamos, nos estamos viendo, nos estamos hablando. ¿eh? Dale, un abrazo a todos, saludos, gracias. Bueno, la palabra de Sebastián González.